Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y este fin de semana todos miramos al oeste del departamento, sí, al límite con el, con el departamento de Canelones, porque ya hay clima de una nueva edición del Abrazo del Sol y Grande. Y para saber aspectos organizativos y qué es lo que se viene para este fin de semana, estamos con uno de los voceros de esta actividad, con Juanjo Bonilla. ¿Cómo te va, Juanjo? Buen día, bienvenido. Sí, buenos días. Disculpen. No, está bien, está bien. ¿Cómo está todo por allí? Bien, eh, estamos recorriendo el parque, viendo las instalaciones, y bueno, la verdad que es un marco de público que ya se está haciendo notar que eh, sí. va a estar de bote a bote lo que es las instalaciones. El la abrazo es grande. ¿Cómo va el tema ahí de los de los campamentos? Estamos recorriendo eso para ver el tema de lo que es los residuos, junto con, mm. con la dirección de, de la intendencia de Maldonado, y bueno, eh, la verdad que va a estar bastante complicado el tema de. En la asistencia del público, por eso estamos previendo todo lo que es el tema de, de la basura. ¿Lugar para cuántos campamentos hay? uff en campamento no sé decirte. En el tema de personas estamos hablando que de repente vamos a tener más de 3.500 personas acampadas. Es, es mucha gente. Acampadas es solamente, mucha. Más, más, solamente, más acampada allá de los que vayan gente. a los espectáculos, por ejemplo. Eh, exacto, exacto. Más la gente que va y viene todas las noches. Bien, para darle información de aspectos organizativos a la gente que de repente se entusiasma y se arrima hasta allí. Eh, eh, la, la posibilidad de ir a ver los espectáculos, ¿tiene algún costo? Sí, exactamente. El día viernes estamos cobrando 400 pesos, el día sábado estamos cobrando 400 pesos y el día domingo vamos a tener una entrada de 200 pesos. Para las personas que adquieran eh, un bono por los tres días, ahí el costo va a ser de, de, de 800 pesos. Y en la programación, ¿cuáles son los, la, las, las actividades que te parece van a ser las que más más interés van a, a, a, a eh, generar en la gente? Y bueno, nosotros vamos a tener eh, en el día de viernes una grilla muy variada y el día sábado está muy parecida también. Eh, creo que vamos a tener eh, picos altos en los dos días, eh, ya que artistas como Matías Valdés van a estar cerrando el día viernes y el día sábado van a estar cerrando el Tacho Ramos calculamos que estos dos días en lo que es respecto al escenario va a haber eh, mucha afluencia de público, ya el día domingo la gente del camping muchas se empieza a retirar después de Chile Caballería la parcería también se empieza a retirar y ya de repente el día domingo para el día de, de escenario no va a haber tanto tan pico alto como los días anteriores Bien ¿Algún aspecto que no te haya preguntado y quieras resaltar del organizativo? Eh, no, eh, más que nada, eh, decirle que más allá de, de los eventos que se presentan en el escenario, también van a haber eh, encuentros de calle que el día sábado, sí. eh, pruebas de rienda el día sábado en el ruedo, y el día domingo el ruedo van a haber eh, criollas con importantes premios que el costo de la entrada van a ser 150 pesos, que solamente eh, como está al lugar alejado del parque, eh, no hay que ingresar al evento para ir al ruedo, De repente la persona puede venir solamente al ruedo Y ahí está pagando 150 pesos para ver ese espectáculo ¿Cómo son los horarios de esos espectáculos, esas actividades? El, eh, después del mediodía vamos a estar comenzando con lo que es la, las montas del día domingo Así uh -huh. que 13, 14 horas eh, El día domingo vamos a estar de las 10 de la mañana con el gran desfile de caballería gaucha eh, Donde se encuentran la gente que viene de Canelones y de Maldonado Y bueno, y el escenario arranca eh, sin ser hoy Que arranca a las 17 horas, mañana arranca a las 18 horas y el día domingo estará comenzando a las 18 horas también. ¿Cómo, ¿Cómo es el horario de las actividades de kayak? ¿De cuál actividad, perdón? De kayak. De kayak es a las 14 horas. Mañana a 14 horas es el encuentro de kayak. ¿Solamente mañana sábado? Solamente mañana. Que, eh, pues Las personas pueden venir y participar del encuentro sin tener que abonar la entrada, ya que vamos a hacer el ingreso fuera del previo. ¿Y si hablamos de comida, qué podés recomendar? Uy, nosotros tenemos seis plazas de comida, que le, son eh, seis plazas que apuestan al evento, y va a haber desde chorizo, asado con cuero, hasta pizza en un horno de barro, hay una gran variedad gastronómica, la verdad que eh, hay de todo, De las seis plazas Z que se instalan tienen una gran variedad para brindar a, a la gente que viene, más los 80 están de las ferias torta frita, los pasteles ahí está, está muy concurrido en ese sentido. Sabemos que en toda parte del país se necesita la lluvia pero deseamos que aguante por lo menos hasta la tardecita del domingo si ustedes pueden desarrollar toda esa actividad. Gracias Juanjo Muchísimas gracias a ustedes por el, por el contacto, disculpe que se me cortó un poquito, estábamos en el medio del parque está y, bien pero bueno, pero la verdad que muy agradecido que nos llamen y, y, y, la, y la manija que están dando para que la gente entere de primera mano como debe ser. El saludo para todos quienes están trabajando allí, un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Buena jornada, hablábamos con Juanjo Bonilla, uno de los voceros de la organización del abrazo del Solís Grande, que va desde ayer hasta el próximo domingo, allí en el límite de los departamentos de Maldonado y Canelones. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.